¿Qué tenemos para hoy? Pues, Feuchas bueno, mías. Pues, pues hay suspense por ahora. Exactamente, hoy tenemos Estamos suspense. suspense. Porque nuestras víctimas no han aparecido, pero, pero aparecerán, aparecerán. Porque nos tienen miedo y saben que si no llegan la cosa va a ir muy mal. Que las Les... luchas somos muy peligrosas. Cuando sí. nos ponemos, nos ponemos en serio. Más que Trump o Trump. Trump. Eh, ¿Qué tal Trump? fenomenal cantada de la vida estoy oye eh, pues ni, ni tal ni tal male ¿eh? es Oye, el primer supermillonario americano blanco Ah, bueno, que va a ocupar una vivienda la, pública, pública Que, que después de la haber salido Después negro. de haber salido Una familia de raza negra O sea, que todo ese chiste está está pensado, ¿no? Está no, más que pensado Vale, vale, vale O sea, le querían hacer la puñalada a Trafera sí. <risa> Y bueno, él, al, fin, no y él eso, al final ha, ha caído Vale, vale, vale Bueno, de todas formas Tampoco tendría yo ningún problema, ¿eh? <risa> yo tampoco No hay que una casa pública de ese estilo ¿eh? Hombre, que para limpiar muchas pelotillas debajo de la mesa o de la cama tienen que tener ahí ¿eh? bueno, no, no te sé. preocupes que la Melania no se va a poner a limpiar las pelotillas ni las pelusas bueno, no debajo que de la cama ella, no te jode que pues lo haga eso. él ni ella ni él ah, bueno. a buen sitio has ido vamos ah, bueno. a coger una escoba ah, para hacernos a, a Blané lo que es bueno bueno bueno, bueno. pues aquí está Bueno, pues eh, vamos a empezar Así. con nuestra agendita, ¿no, Manuela? Una pequeña, sí. Vale, a ver, tus cositas. Mis cositas, sí, <risa> sobre todo que sean fresh, que esas, esas sí que son. Eso, que sean gratis. Gratis, gratis. Bueno, ya sabéis que en el Arenal está la feria de libros usados, o sea, que eso todos los días, eh, bueno, tiene un horario, pero por las tardes y por las mañanas se abre y es un buen paseo para mirar algunos libros o para comprarlos también. Sí eso es gratis otra cosa que va a haber este sábado 12 a las 6 de la tarde es en el Sarean en la, en la plaza San Francisco va a haber un documental sobre rap senegalés que me parece que es algo a conocer oh, rap senegalés muy bien, muy interesante y, y luego empieza el el pre Cinevi eso es, el festival de Pre Precinevi pre, pre no, se llama ya... así, Precinevi, Jamía, no sé. Ya, ya. Pues algo igual es pre antes del Cinevi claro. o eh esto. Total, que es, que lo hacen en el en el Teatro Campos y va a ser durante toda la semana. Entonces, a partir de las 8 de la tarde eh, es gratis. Y eh, este sábado 12 Va a ser Juegos de Familia Y es una película por lo, por, Porque son de artistas Está el Juanjo Pusco B La Belén Macías o sea que La Vicky Peña O sea que podéis, podéis llegar Una peliculita en un sitio muy bonito Y gratuita A ver, ya pasamos al domingo, el domingo 13. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer por las mañanas un domingo? A ver, contarme. Pues dar un paseito y tomarte un aperitivo. Muy bien. Bueno, pues en el Museo de Reproducciones hay baile. O sea que si queréis bailar swing, swing, ah, ay, sí, sí, me lo voy a, a, a partir de las once y media Puh, en el museo. Va, yo, yo, os, yo os he pensado un poco pronto. Pero bueno, ahí tenéis el swing el de... Museo de reproducciones que también está por es por Abraham. Safran, o sea que allí podéis pues nada, swing Sí, que Si sí. queréis mover el cuerpo y que y que luego os tomáis también otros cacharrillos, o sea, antes y después del swing pues nada, a por ello. El lunes, el lunes seguimos con, con con mira, con el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, uh -huh. que va va a haber eh, 25 años del grupo de que lo hacen así como una, una especie de festival y va a haber eh, un grupo instrumental de Valencia. No sé dónde está el Conservatorio Juan en Deusto, creo. Ah, muy sí. bien. Pues allí, iros a Padeusto y os veis a partir de las 7 de la tarde un, un concierto instrumental del grupo de un grupo de Valencia. ¿Qué más? Bueno, Deusto y Barreco Landa por ahí. Sí, más o menos, que sí. se busquen la vida. Sí. El martes, martes 15, ya en Videbarrieta. En Videbarrieta están echando cosas muy interesantes. Todos los días generalmente hay una hay un programa, este este martes a las siete y media va a estar sobre literatura y crítica social, eh, dialogan Felipe de Benítez Reyes y Eduardo Mendicuti, o sea que ya sabéis, literatura y crítica social, que realmente estamos muy necesitados de crítica social últimamente, ¿qué decir? Ah bueno, y luego en Barrancúa a las siete y media también encuentro de guitarra y instrumentos, O sea, que, eh, con música de Andrés Segovia. O sea, que no, no se pueden pedir más. Y eh, pasamos al miércoles. Miércoles seguimos conciertos de Santa Cecilia. Oye, claro, esto de Santa la, Cecilia... La patrona pasa? de los músicos. Ah, vale, vale, vale. Bueno, uh -huh. pues mira, el profesorado de la Escuela Municipal de Música va a tocar todos en un concierto de Santa Cecilia. Eso, eso va a ser en el Campos, en el Teatro Campos, ah. a las 7 de la tarde. Y para terminar el jueves en Videbarrieta, estoy yendo a todos los, todos los jueves, eh, ellas hacen ciencia. Y es, está siendo muy interesante. Cada, en cada, cada jueves que he ido, una, una exposición sobre el tema científico, sobre cómo las mujeres estamos en la ciencia, sobre cómo no estamos, sobre qué queremos, qué podemos, cambiamos la ciencia, cambiamos el método científico. Bueno, ahí está la discusión. En este caso va a ser el no lugar de las científicas. Y la que lo va a dar se llama Encina Calvo, que es doctora en Física. Y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela. Pues mira, ellas hacen ciencia. Los jueves en, eh, en Videbarrieta a las siete y media. Pues muy bien. Pues vamos, que tenemos completito, ¿no? ¿Tenemos? Y sobre todo gratis, y eh, vamos, desde bailar, oír música, oír conferencias, eh, conferencias de todo. ¿Qué, ¿Qué nos quieres contar hoy, querida? Pues nada, yo quería contar que ha muerto y le quería hacer un homenaje a mi queridísimo cantante, poeta, músico, Leonard Cohen. Entonces he preparado un homenaje para él. Pues muy, pues bien. muy bien, porque se lo merece, la verdad. Yo pues también sí. la, le conozco desde que era joven, creo que es uno de mis de mis lugares en esto de la música, que no son muchos, la verdad. A mí me ha un poco cómo, cómo se estaba preparado ya para la muerte. ¿eh? Ah, sí sí, sí, sí, sí. Hace 15 días sí, sí, sí. había sí. presentado él el último disco de él y escribía una carta a su mujer que se había muerto, no sé si hacía unos años o bueno, Asom... que ya estaba... Sí, hace unos meses, sí. O algo así, decía, a bueno, María. o sea, él era consciente de que se estaba muriendo o algo así. dijo, bueno, en breve... Eh... Eh, me voy a reunir contigo y de hecho creo que te, me puedes tocar ya con la mano Ajá Sí, es una, una carta que la escribió exactamente después de la muerte Exactamente, a ver cómo decía, a ver si si lo localizo Pero bueno, que era un poeta, yo, principalmente yo to... era un poeta sí, De decía todas formas que, que estoy tan cerca de ti, de ti que, que es si que... estirases tu mano no, no. creo que alcanzarías La mía, la mía eso es Sí, eso ya es. Bueno, yo de todas formas vi hace un tiempo un documental sobre... Él estaba él pasó unos meses, no sé, pero un tiempo eh, en, un, en un monasterio zen en Tokio y realmente todo el proceso sobre filosófico, emocional de la muerte eh, está como implícito en aquel en aquella sus reflexiones, su forma de, de, de instalarse en el mundo, todas esas cosas estaba, vamos, que era un buscador y que realmente claro. eh, mm. creo que la muerte no es de lo que huía, no, o sea, nada, no, ese no, no, en, años, en, en, en ese, ese sentido, sentido él decía y decía que estaba preparado para la muerte en sus, uh -huh. una de sus uh -huh. últimas entrevistas. Sí, sí, sí no en no, la última, y cuando de presenta muerto, disco, no, se no, claro. ah, ¿no, no se sabe. no, no se sabe. No ah, vale, que no sabía yo que, <ríe> no, no. que sea muerto y nada más ¿no? dicho ah, vale que se ha muerto pero bueno él por ejemplo sí que se definía más como poeta que como cantante, ¿Cantante? por ejemplo sí. decía que él lo fundamental era la poesía y de hecho tiene o sea, era un admirador tremendo de, de lorca De, y de hecho, hecho la hija se llama y tiene una hija que se llama Lorca se llama lorca y de hecho uh -huh. la canción de bueno, todas las canciones o casi todas las canciones de él han sido versionadas y los que voy a poner ahora son versiones que han cantado mujeres menos esta primera precisamente la de Take This World que la escribió precisamente Federico García Lorca porque era un gran admirador de Lorca eh, Leonard Cohen y esta poesía que es la del pequeño Valls Vienés del libro de Lorca en Poeta en Nueva York uh -huh. y, y la cantó, versionó un poco la canción, o sea, uh -huh. él, él la cantó y es la única que voy a poner en su voz, la que la va a cantar él. yo no sé si pues la has escuchado, vamos a escucharla sí. Now in Vienna, there's ten where death comes to cry, there's a lobby with 900 windows, there's a tree where the dogs go till they die, there's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. this walls take this walls take this walls with a clamp on its jaws this walls this walls this walls this walls with its very own breath of brandy and dill dragging cry filled with footsteps and sand, I, I, I, I, take this walls take this walls take its broken waste in your hand. It's very old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 now saldeón bueno, lass la, sí, la han llegado y, y nuestra fechacha ¿eh? entonces bueno eh, vamos a empezar enseguida que sí bueno que estamos en las feuchas en la 97 que a mí siempre se me olvida decirlo y no sé si aquí nuestra amiga chula va a poner la entradilla mmm, o seguimos aquí hablándome yo a mí misma con El, con en mi la misma. cuerda afloja eh, eh. Ahora sí que sí, ya vamos a A Ahora dar la bienvenida a, empezar, es. a nuestra entrevistada De hoy, a nuestra pequeña víctima Que ha venido aquí hasta La 97.0 Con las feuchas Bueno, ya es Ana Fernández mmm, Es arquitecta Y eh, bueno este se dedica a, a la investigación y a la acción um, sobre arquitecturas del cuidado, lo cual es un aspecto de la arquitectura, pues muy interesante y muy novedoso ella es madrileña ahora acabó de estudiar aquí ya ha estado muchos años viviendo aquí en Euskal Herria ahora está en, en los madriles trabajando allí en un distrito pero bueno pues igual vuelve ¿verdad Ana? que igual te damos riña del País Vasco entonces Emma Kunde le financió para hacer con otra compañera ahora nos contará una investigación que ellas titularon Arquitecturas del Cuidado sobre las funciones Formas de convivencia distintas, de, de en especial de mujeres, de mujeres mayores y que mmm, viven colectivamente. Entonces, ni cortas ni perezosas, pues eh, se han recorrido Europa, bueno, <ríe> llegando hasta Suecia, ¿no? Sí. Arrachaldeón, Ana, ¿qué tal? Arrachaldeón, Feuchas, tal? <ríe> <ríe> Muy bien, con ganas de saber sobre pues sí, formas... Yo lo primero preguntarte, eso, ¿qué es la arquitectura de, del cuidado? Uf, pues empezamos casi por el final, así porque es. sí porque este ha sido, bueno, como comentaba Marta, así un viaje muy largo que nos ha llevado hasta Estocolmo y vuelta para acá, y... Y al final de todo ese viaje nació esta idea de las arquitecturas del cuidado, ¿no? De... ¿Cuánto tiempo habéis estado? Estuvimos de tres, semanas. ¿Tres o sea, semanas, o sea, vamos, el proyecto han sido dos años uh -huh. y el viaje fueron tres semanas que visitamos un total de 19 proyectos en uh -huh. tres semanas. O sea, imaginaos, maniza, ¿no? sí, sí, sí, fue una, una road movie y visitando todo proyectos de gente que se ha ido a vivir junta y que viven pues, en estas cosas de, de viviendas colaborativas y... En Suecia que ahí visitamos pues algunos de los proyectos más emblemáticos, que más se conocen por aquí en pues como Farnapen no bueno, estos nombres suecos que son imposibles de memorizar y luego estuvimos en Dinamarca, que es como en esto de las viviendas colaborativas es como el lugar donde más hay, me parece que en Dinamarca no sé si un 2% de la gente vive en este tipo de proyectos, que es un montón, bien, ¿no? Colaborativas. Ahora, ahora, vamos, a quería terminar de contar así un poco porque la parte más que yo creo que a Marta es la que le resulta más jugosa es cuando llegamos a Alemania y conocemos a las Beguinas. Entonces, bueno, ya iremos comentando a todos estos sitios sitios y, y tal. listo Entonces, las viviendas colaborativas, eh, bueno, yo os voy a contar un poco toda la historia porque yo creo que se entiende mejor en contexto, ¿no? O sea, yo, pues como comentaba Marta, yo soy arquitecta, ¿no? Y vine aquí al País Vasco a hacer el máster en estudios feministas, ¿no? Así que, hace una arquitecta en un máster de estudios feministas? Pues no sé, me interesaba un montón el tema, tenía ganas de, de ampliar horizontes. Y entonces a mí en todo este, en el máster, pues me llamó mucho, me traje al terreno de la arquitectura todo este tema, de la división entre lo público, lo privado, lo productivo y lo reproductivo. Y entonces, a la hora de traerlo a la arquitectura, pues empiezo a leer estos artículos de pues como sitios como Travensol, de, de gente mayor que se ha a vivir junta, una vez jubilada y que bueno, pues su intención es como no queremos irnos a una residencia, no queremos ser una carga para nuestras familias, en el caso en el caso hipotético de que las haya, porque si no las hay pues ni siquiera. Entonces, nos hemos que nos hemos inventado esta cosa que además viene de fuera, ¿no? Y a mí me pareció como que ahí en ese en esta propuesta de vivienda había algo novedoso que rompía esto de lo público y lo privado, de repente gente que no se conoce, que no tiene lazos de familia que muchas de ellas acaban de conocer, se van a vivir juntas y se cuidan mutuamente. Otra concepción de la familia o de la convivencia, ¿no? Más que vivir en un piso ahí privado cada una o cada familia, hacer una cosa más colectiva, ¿no? Y las eh, y las viviendas son eh, eh, son compradas, digamos, o son suelo público, porque claro, también eso influirá, ¿no? Pues aquí, en el caso español, las poquitas que hay son todas privadas. Son de suelo privado y, y vamos y la gente poniendo ahí... ¿Cómo un... va un poco el libro? Pues qué? mira, imagínate. Quieres que saber cómo es un proyecto de estos, ¿no? Pues imagínate. Son, en vez de tener cada una su casa de 90 metros uh -huh. cuadrados, pues son casas más pequeñas, uh -huh. rondando los 30-35 a 35 metros cuadrados. Y si pongamos que una casa ideal tenga 60 metros cuadrados, pues el resto, los 25-30 metros cuadrados, De la, que te faltan a tu pequeño apartamento los pones como en una bolsa común y entonces tienes espacios comunes entonces tienes un salón común eh, tienes una cocina común tienes un taller de manualidades incluso con esto del compartir a veces te puedes permitir ciertos lujos como tener una pequeña piscina ¿no? que una, le llaman piscina terapéutica, estas que tienen como su pequeña grúa para personas con uh -huh. diversidad funcional y entonces son eso, pues viviendas más pequeñas de lo normal con espacios comunes donde tú puedes hacer lo que te dé la gana. Es como tu casa, o sea, tú vas con tus pantuflas a tu... ¿Sabes? Y en vez de tener tu caballete para pintar en tu habitación, pues tienes un espacio común un espacio y, lo, com y lo haces allí. Y no. luego, pues claro, si tienes a gente, pues que uno sabe si atsu la otra sabe yoga, la otra sabe peluquería y el otro sabe, yo qué sé. Se ponen juntos los saberes, ¿no? Claro, y, claro, claro y cuesta mucho llegar a eso, es que desde o sea, nuestro punto de vista, ni, hay, desde hay nuestro ni punto de vista es muy difícil pensar que se puede romper eso privado para llegar a algo público, ¿no? Era no, eso. No, no, yo no, no era eso. Yo, yo pues eso es lo que pregunto vale. yo entonces. Desde nuestro punto de vista, nos cuesta romper hasta casi con el alquiler en vez de propiedad privada, pues hacer ya una colectiva, cuesta mucho ...en el sentido de tiempo y de encontrar gente y eso... ...¿les ha costado allí por Europa o tienen otra cultura? O sea, tienen otra cultura muy diferente... ...sobre todo en relación a lo que comentabas del alquiler... ¿no? ...que la gente tiene como más ligereza a la hora de cambiarse de vivienda... ...y cosas así... Eh, ...tienen también como otros recursos y otras políticas de vivienda... ¿no? ...o sea que también son estados del bienestar un poco más completos... ...de lo que aquí estamos... Y, y aún así son opciones minoritarias o sea que en cualquiera o sea en suecia que es donde hay más ya os he dicho que es un 2% de la población o sea que tampoco es que sean porcentajes grandísimos y aún así un 2% de la población de un país pues es un montón ¿no? pero claro tú piensa que ahí tienes como por un lado tienes trabas personales no lo que comentas de o sea que, que también romper tu, tu esquema mental no de mi vida privada es mi vida privada Y ceder partes de tu vida privada y ponerlas en un colectivo, eso parece muy fácil, pero es un trabajazo, ¿no? O sea, que también todo lo que pongas en colectivo también son cosas que pones, las decisiones sobre tu vida privada, las pones en colectivo, ¿no? Yo qué sé, pues... pues o sea, hasta ahora todo es privado. O sea, normalmente son iniciativas privadas, ¿no? Sí. O sea, yo conozco una pero que es grande es una cooperativa crea una cooperativa entonces ellos mismos de cre, primero crean la cooperativa la gente y luego ya eh, se organizan compran el terreno y como cooperativa y todo hacen un, un bueno la verdad es que yo no lo he visto pero ya sé que están viviendo les ha costado mucho bueno pues eso pues imagínate arquitectos y toda la historia y pasar todas las mmm, trabas que les han puesto un montón pero bueno creo que son alrededor casi de 100 personas. ¿Y sabes cómo se llama? En Cuenca, en ah, este sí. momento no me ha... es un pueblo... Convivir Se, se llama Convivir, uh -huh. vale, conozco al sheriff de la cooperativa, por decirlo, bueno, un hombre que se implicó muchísimo ¿eh? Pero Iván, eh, no solamente eran, no eran, o sea, no solo son mujeres, son mujeres hombres y matrimonios, pero bueno, tiene sus espacios comunes Y por eso, no sé si es parecido a lo que tú dices o no tiene nada que ver. Es exactamente eso. Es en eso. un pueblo, ¿eh? A... Ojos, es que no me acuerdo, pero vamos, ya te, ya, lo, ya lo voy a sacar, sí. no te preocupes, porque hablo con él cada 15 días. O sea, eso es, es exactamente eso. Cuando digo iniciativas privadas, mm -hmm. me refiero una cooperativa, también es una iniciativa privada. Sí. Les ha tocado, mm -hmm. pues eso, vender sus pisos o sacar el dinero del banco y meterlo ahí. Mm -hmm. Lo quiero decir que no es, en Suecia, por ejemplo, la, la empresa pública de vivienda que es como, yo que sé, pues como Survisa o como Dalvinza, o no, como sí. o sea como estas empresas públicas que, que bueno, pues que construyen, que hacen obra y tal, pues allí construyen edificios de vivienda que se los son propiedad pública y se los alquilan a la, a la gente, entonces uh -huh. hacen como una especie de, de consorcio entre una asociación de personas mayores y la empresa pública de vivienda y los personas mayores no tienen que vender su casa, hipotecarse meterse en arquitectas, compra de suelo, urbanismos, o a que también la cosa es no solamente es que sea cara, sino que también es muy compleja. Claro, sí, sí, hasta ya te digo que les ha costado un, un años, ¿eh? Años, siempre sí, son. son? Cinco, seis, claro, años, eh, hay hay más eh, mujeres que hombres eh, viviendo en este tipo de, de viviendas colectivas. Pues lo que comentaba Puerto, Puerto aquí en, aquí en España los proyectos que hay Hay, la cosa está es un poco paritaria porque hay muchas parejas vale hay muchas parejas heterosexuales que están allí viviendo no eh, sin embargo en cuando te vas a, a suecia ¿no? que también para mí ir a suecia era un poco viajar en el tiempo ¿no? porque es una sociedad envejecida que, que lleva 20 años envejecida y que y que bueno pues tiene un poco como Cosa que la España de hoy se podría parecer así, salvando mucho las distancias, a la Suecia de hace 20 años, ¿no? O sea, que tanto en, en niveles de desarrollo, tal. Entonces, tú llegas allí y, claro, allí, pues, los matrimonios, hay mucha más tasa de divorcios, hay mucha, ¿no? O sea, como que, pues, pues igual se parece, bueno, pues es otra otro contexto. Entonces, realmente, lo que ves en los proyectos de vivienda colaborativa es que hay muchas más mujeres solas. O sea, que mujeres que, pues, viudas, separadas, solteras... Eh, ...se interesan mucho más por este tipo de proyectos... ...entonces incluso... ...en los que son mixtos... ...¿no? que no tienen... ...porque hay proyectos que son solo para mujeres... ...ah, eso quería, vale, vale... pues explica lo que eso quería yo, si era... Um... ...vale, pues hay proyectos... ...que son solo para mujeres... ...y hay proyectos mixtos, ¿vale? ...entonces... Eh... ...por alguna razón especial, solo para mujeres... ...o proyectos mixtos, o no... ¿O es porque ellas han decidido... ...o, o la autoridad... ...o quien sea ha decidido... Que sea así. Lo han decidido ellas. Ellas. Ellas lo han decidido. Crean el proyecto y dicen solo mujeres. Sí. Y de hecho, en por ejemplo, en Alemania hay toda una red de proyectos de este tipo que son exclusivamente para mujeres. Y que uh -huh. sus dos principios, uno es emancipación de las mujeres y el otro es eh, como vida espiritual. Porque han copiado los principios de las beguinas. Que no sé si... Qué momento, qué momento. Si queréis, hemos llegado aquí a que mayoría mujeres y veguinas, <risa> si queréis escuchamos música, nos relajamos y volvemos ahora. Ay, pues mira, estupendo. Podemos seguir escuchando una, una canción de Leon Arcoe ¿eh? en por cierto, voy a comentar que es que en todos los medios, o en muchos medios ponen las incógnitas que rodean la muerte de Leonard Cohen con 82 años, no sé cuántas incógnitas la verdad es que los periodistas se las traen ya yeah. en fin, bueno. vamos a escuchar También ah. se puede uno suicidar a los 82 años, por ejemplo, totalmente o sea, además sí, sí, y, y, y, y haberlo decidido claramente. claramente por eso por eso está decidiendo su muerte ya va tiempo. Pero, es que, pero independientemente, o sea, con 82 años y cognitivas parte que es que dicen, "Ay, a ver no, qué ha podido pasar detrás una mano, pero, pero, pero bueno. pero no una mano negra." Pero bueno, no están hablando de una mano negra. No, no, no, por lo contrario, la de un acto de un no, acto no. de autonomía pleno además, o sea, Y de conciencia. Pero bueno, que en algún Para momento nada. nos tiene que llegar a cualquiera, desde luego. Ah, no. Eso, no, <ríe> <50 risa> no lo dudes. Ah, no, a mí no. No, no. <risa> no lo dudes. Pues eh, antes estábamos eh, hablando que precisamente hace unos meses se murió su gran musa y amor, Marian, y que le había que hecho una canción, solo Soloman, Marian, perdón, y la vamos a escuchar en la voz de Roussian Red, que esta es una chica eh, madrileña que se llama Lourdes Fernández y tiene el título, o sea, el nombre artístico de Roussian Red. Ah, Roussian Red. Ah. Sí. Marian Soalong o oh, Soalong. Soalong, so Marian. Mm -hmm. Soalong. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home So long, Mary Einstein We began to lie love to live with you But you make me forget so very much I forget to pray for the angels And then the angels forget to pray for us like I was a crucifix as we were kneeling through the dark so as an eraser blade You left when I told you I was curious I never told you I was brave So long, Marianne It's time we began to lie Cry and laugh about it all again You are really such a pretty one I see you've gone and changed your name again And just when I cry, And it's all mountainside To wash my eyelids in the rain Bueno, pues aquí seguimos con el proyecto de eh, Ana Fernández, de Arquitecturas del Cuidado. Y bueno, cuéntanos lo de las lo de Alemania. Nos habíamos quedado en, en que las, por allí, por el norte, de, hay más mujeres que emprenden esta cosa colectiva, por un lado. Y luego el tema de la espiritualidad. O sea, por una parte el desarrollo de como mujeres y luchar hasta morir. Y el otro la espiritualidad. Sí, pues... Pues es una cosa bastante curiosa porque lo que hacen está estos proyectos que como decíamos son gente que se va a vivir junta y comparte cosas de su vida privada vale o sea como espacios eh, saberes no cada quien comparte lo que le da la gana pues en alemania han cogido y se han organizado grupos de mujeres en torno a, a una idea que proviene de la, del medievo vale que es como en los siglos pues 12 13 A partir del siglo 14 ya la Inquisición empezó a entrar sí, mucho, mucho, pero y casi acabó con la idea, basta dejarla minoritaria, pero los siglos 12 XII y 13 en estos países del norte de Europa había unas órdenes que eran las órdenes de las beguinas, que construían unos espacios que a los beguinenhof que eran órdenes que eran eran laicas, pero tenían vida espiritual. Entonces no eran monjas y eran mujeres que se que vivían juntas y hacían Eh, bueno, pues en esto de vivir juntas, trabajaban juntas, eh, se enseñaban a leer y a escribir, oficios, las unas a las otras, y era como en la edad medieval el único lugar donde una mujer podría vivir libre del mandato de un hombre. O sea, ni... Entonces, muchas mujeres que yo que sé, pues se quedaban embarazadas, no tenían marido, o simplemente su familia no podía, no podía sostenerlas o no querían, pues se iban a de estos lugares y vivían ahí, aprendían, se formaban, desarrollaban un trabajo... Y si se querían casar, pues se marchaban. Esto es así, ¿eh? Yo lo he comprobado en Bilbao, en la villa medieval. Había, bueno, en los primeros censos que aparecen y que se ve, pues, quién vive con quién y tal, cuántos fuegos que le llamaban. Había, pues, en las beatas, les llamaban las beatas o las hospitaleras, pero eran las únicas personas de todo Bilbao que vivían en comunidad, ¿eh? Eran las beatas estas, que serían como las vellinas, efectivamente. ¿Pero estaban relacionadas con la iglesia, de alguna manera? Estaban relacionadas con la iglesia, pero pero no eran monjas. O sea, sí, sí. Eh... no pertenecían a una orden religiosa. Reciosa. Eran beatas. Eso es. se entiende por beata. Claro. Sí, pero cada una tenía su carisma. Unas eran hospitaleras, las otras se dedicaban a la enseñanza otras ayudar a la gente que venía en los barcos y talas que luego se fueron convirtiendo porque la iglesia les obligó hasta llegar a la clausura, las Mercedarias, las Clarisas, tal, fueron estas pel origen, eran colectividades de ellas a su aire. Oye, y ahora Ana, ¿cómo funcionan allí? Claro, entonces, en Alemania han cogido esta idea de las, las Beguinas, uh -huh. de las Beginenhof, y las han resumido en estos dos principios que decía antes. O sea, emancipación de las mujeres, o sea, mujeres que no quieren depender de, del poder de un varón, y vida espiritual, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es como que han cogido lo que, lo que les ha interesado. Lo del tema de la vida espiritual, al traerlo al siglo 21 pues la han interpretado como les ha dado la gana. O sea, tienen ahí budistas... Eh, hacen meditación, hacen tienen salas del silencio, o sea que no es no es una algo, hay, las hay cristianas también que tienen iglesia, igno iglesia evangélica en que entonces, luego ya os comentaré el tema de la evang iglesia evangélica eh, alemana porque me alucinó, o sea, tienen hasta tienen diáconas, mujeres lesbianas, hacen misas feministas, o sea que bueno, eso ya lo comentamos luego. Y entonces han cogido esta idea y entonces han están como se llaman las casas estas de mujeres que se van todas a vivir juntas se llaman beguinenhof han cogido como el mismo la misma denominación como medieval sea, como Beginatos ¿no? Beginato sería Begin. la traducción ¿no? sí. uh -huh. y, y entonces con estas dos ideas pues son mujeres que muchas provienen del movimiento feminista pero muchas no se juntan en estas casas y muchas mujeres acuden a estos espacios Porque, porque quieren vivir rodeadas de mujeres, porque se sienten más cómodas dentro de espacios feminizados y otras mujeres acuden a estos espacios pues porque yo que sé, pues por ejemplo, madres solteras o mujeres ancianas solas. Eh. O sea, no hay límite de edad, que eso quería preguntarte no yo también. No hay límite, no hay límite, puedes limite de desde la edad desde que tengas, bueno, seas mayor de edad, me imagino y hasta te quieras que, emancipar joven, eso es, ¿no? hasta que te dé la gana uh -huh. y te puedes marchar y sí. el tema, y es público, te quiero decir o sea, o, o es un edificio o son pisos o son pisos, o están en un sitio es un edificio, vale, uh -huh. eh, nosotras visitamos en total seis Beguinajes o sea, Beguinenhof de estos y había uno que eran como casitas así, pequeñas casitas adosadas uh -huh. y este era el que tenía la iglesia Luego había otro que eran pisos, y, y lo que eran pisos que tenían, eh, a ver cómo lo explico porque es una fórmula un poco complicada, era el, el solar eh, y el edificio era de un promotor privado que había recibido ayudas de la Unión Europea para hacer que ese proyecto cumpliera criterios sociales. Entonces eh, era un edificio privado de un promotor que cumplía criterios sociales, y era alquilado a la Asociación de las Beguinas. Uh -huh. Y luego, otro que visitamos, por ejemplo, este era eh, privado, las Beguinas habían constituido una, una cooperativa y habían edificado ellas el edificio. Porque para ellas lo realmente revolucionario era que para ellas había sido un esfuerzo muy grande conseguir construir uh -huh. el edificio, pero una vez construido y pagado, ya era suyo y podían hacer con él lo que les diera la gana. O sea, podían acoger a inmigrantes, podían... Eh, todo. podían hacer pisos para lo que les diera uh -huh. la gana entonces para ella era súper importante como decir vale, es que este ya es nuestro y hacemos lo que nos da la gana con este edificio uh -huh. Oye, ¿cómo se autofinanciaban Porque ellas trabajan salen a trabajar tienen tenía sus propios trabajos las, las alemanas sí sí sí cada una tenía su propio trabajo su propia renta sus ingresos Eso. su patrimonio y, y bueno pues lo, por ejemplo en los que eran del promotor pues pagan un alquiler uh -huh. pagan un alquiler por lo por cada una por su apartamento y un porcentaje por las zonas comunes en el caso de la cooperativa ahí ya tuvieron que Bueno, pues que contratar un crédito colectivo, que vamos, meterse en un proyecto que no sé si nos les costó 3 millones de, de euros. Imagino, ¿no? que, hacer todo... Y claro, para un colectivo de mujeres que en este caso, en las que se, se optaron por la compra, sí que provenían del movimiento feminista. Claro, el salto de hacer un proyecto de 3 millones de euros les había supuesto una, una cantidad de inseguridades, miedos que gente que se había echado atrás porque no podía pagarlo, bueno, pues como bueno, que Menos, sí, como, como sí. pasa entre los lados, claro. Claro, es que la propiedad, la parte que te da de evitar la vulnerabilidad y sentirte en un espacio seguro, pero claro, luego si tienes que meter Basta. todos tus ahorros y eso, pues te da un cierto, no, vacío de hay vértigo de. Sí. Y tú sabes qué criterios tienen para coger a nuevas eh, mujeres en, en esos grupos, en las cooperativas o... pues eh, cada, cada cada colectivo pone los criterios que considera, ¿vale? Entonces es como si nosotras cinco estuviéramos viviendo juntas y tú, ¿no? Cada un, y se nos queda un apartamento vacío, oye, pues tiene que entrar alguien, ¿qué criterios ponemos? Pues yo qué sé. Sí. Pues Que, no sé, que sea feminista o que sepa... Claro, eso ya depende de, pues, cada, claro, cada después de cada grupo. Claro, después de cada colectivo. Claro. Siempre es verdad, o sea, sí que es verdad que siempre hay un criterio económico que para ellas a veces es muy doloroso, ¿no? De necesitamos alguien que pueda pagarlo. Claro. Que a veces tienen problemas, como decir, jo, pues nos encantaría poder apoyar a personas de bajos ingresos. Pero es que tenemos que hacer este, este proyecto económicamente rentable. Entonces, por eso, las que adaptaban por la propiedad era como, ahora mismo no podemos acoger a personas de bajos ingresos. Cuando hayamos terminado de pagar el crédito que tenemos con el banco, sí, y lo vamos a hacer, ¿no? Y te lo explicaban así, como que era su apuesta. Uh -huh. Y dentro de, de los cuidados, digamos, porque aunque muchas dices, o supongo que la mayoría, teóricamente, están abiertas a las distintas generaciones, que las más jóvenes pueden cuidar a las mayores, las mayores con sus saberes, cuidan a las jóvenes, ¿cómo se produce ese cuidado? Porque también habrá sus tensiones, ¿no?, de, sí. de no dejarse cuidar o de no sentirse cuidada y eso, o sea, vamos a entrar un poco en una casa para ver un poco, o, o si se quieren... ¿Hay obligatoriedad de que tengas que ir siempre al comedor común no puedes comer en tu apartamentito o en tu en tu piso? Ese tipo de aire. Pues ahí también cada proyecto es un mundo, ¿vale? Entonces va, vamos a como dar algunas pinceladillas de cada mundo de estos, ¿no? Cada casa, bueno, cada, la casa de cada una ya es un mundo. Imaginaos una casa en la que viven a veces 50, a veces 200 personas, ¿no? Pues imaginaos aquello lo loco que puede llegar a ser. Pero bueno, si dando algunas pinceladitas, eh, para nosotras, claro, una de las, de las cuestiones que, que cuando sacas este tema ¿no? de viviendas colaborativas de personas mayores, te suelen decir es como, ¿y no será un gueto para viejos? ¿Y no estarán muy aisladas? y no? ¿Por qué no hacer un proyecto intergeneracional? Que es ¿no? o sea, como que es más bonito y así los, lo que acaba de comentar Marta, ¿no? Los mayores cuidan de los pequeños, los pequeños son mayores... Bueno, pues sí, como idea es bonita, pero nosotras en la práctica, los proyectos intergeneracionales a los que nos hemos acercado, en realidad hemos descubierto que o se hace mucho esfuerzo porque la representación de cada generación esté esté bien bien equilibrada, equilibrada uh -huh. o al final la crianza y la infancia se come el espacio, ¿vale? Porque claro, porque es más bonito, porque es más más alegre, más ruidoso, Ocupa más espacio y al final las necesidades de las personas mayores son un poco más invisibilizadas. Sí que hemos visto eh, proyectos donde se ha hecho el esfuerzo consciente de equilibrar a las generaciones y que cada generación tenga como su espacio, su reconocimiento. Pero eso, cuando en los proyectos intergeneracionales sí que hemos visto que, que en realidad lo que se pone en común es la crianza. ¿no? Y para las padre, los padres y madres es maravilloso, les facilita la conciliación... Y además si hay una abuelita adolable que les echa una mano cuando no lo necesitan, pues genial. ¿no? Pero la, sí que visitamos en concreto un proyecto que era bastante gracioso porque eran, do, eran como 200 personas de las cuales más de 100 tenían menos de 13 años. Para que os hagáis una idea. Impresionante dónde pues, era eso. Eso, fíjate, es que es que era alucinante. Ni América Latina o África, hay ¿eh? que son los pueblos jóvenes. Eran Dinamarca, es que yo creo que les deberían dar un premio a la natalidad. Realidad, desde luego. O sea, cómo se nota que allí les cuidan, ¿eh? Sí. No, pero ellas mismas no lo contaban que deran proyecto, o sea, eran era un lugar que eh, claro, la, la barrera que se está dando ahora entre el segundo y el tercer hijo, que es como o sea que que hasta el segundo hijo hay un porcentaje de familias que se animan el tercero ya es minoritario no ya tres hijos hoy en día es familia numerosa eh, allí en este lugar pues se, se trascendía esa barrera con mucha más facilidad o sea como que la mitad de las mujeres de, y de las parejas que vivían allí tenían tres hijos entonces claro hablamos con una con la única persona mayor de 65 años que vivía en este lugar y le preguntamos ¿no? que qué tal que ¿qué hacía ella para para sentirse acogida, arropada, y nos dijo que cuidará los hijos e hijas de las demás. Claro. Y le preguntamos, ¿y, y ¿sientes que tus necesidades estén recogidas en este espacio? Y decía, bueno, la verdad que no mucho. Claro. Pero ni una se había mona. planteado. <risa> una mona, como otra cualquiera, claro. claro. Una abuelita. Mm. Es bueno, que... pues, que has estado en París también. Ay, yo quería preguntarte una cosa antes de terminar con esto. Eh, estas viviendas colaborativas en Euskadi, ¿Hay algún proyecto o, o existen como tal? Eh, viviendas colaborativas en Euskadi no existen como tal. Uh -huh. vale eh, Está pasando un fenómeno muy curioso, se está montando un proyecto en Cantabria y mucha gente interesada en este tipo de cosas se está apuntando a ese proyecto en Cantabria, porque aquí en Euskadi el precio del suelo y la como la, las dificultades que están encontrando, porque grupos de personas interesadas sí que hay, uh -huh. y activos y, y haciendo trabajo desde hace tiempo, pero no no fructifican porque no, no lo ven. Por, claro. Claro. Y hay, en Cantabria se está haciendo... En Cantabria se está haciendo uno. Con gente vasca y eso. Y <coughs> en París hay un grupo que se llaman Las Baballagas, que es un hombre ruso, que son como las brujas, como las mm. Lamyaki y tal. ¿Cómo lo visteis París y Las Baballagas? Pues... Las baballagas es un proyecto que nos interesaba mucho porque era un proyecto como con un discurso feminista muy potente, en concreto por esta mujer, por Teres Klerk, no que, que por cierto ha muerto sí, recientemente, sí, hace unos días. Pues murió días. como un mes y medio antes así de que fuéramos a, a visitar el proyecto. Y claro, nos pareció muy potente, no era como que lo queríamos reflejar. Pero cuando llegamos a, a las al proyecto Las baballagas, encontramos que el proyecto estaba bastante flojo, Y pasando un, un bache muy gordo que les estaba costando muchísimo superar. Entonces, claro, relatar como esa dificultad y, y como, bueno, pues están como en un momento de división, de conflicto, de dificultad. Entonces decidimos que si queríamos que nuestro estudio fuera un estudio que animara, pues hemos relatado esas dificultades, pero tampoco hemos hablado de las baballagas como que es el lugar donde se dan. Claro. Claro, claro. Y es que son tantos años que han estado que han estado luchando por ello que, bueno, bueno. Bueno, espero que se les solucione y haya en París también una, un modelo así de vivienda colaborativa. ¡Qué bien, Ana! Bueno, ya sabes que en las febuchas aquí hay, a estas alturas hay una sorpresa ah, para bueno, las no, no, invitadas. Vale, vale. Oye, ¿el proyecto ya lo habéis presentado? Sí, sí. Pero, y no te todavía que es las que son las arquitecturas del cuidado, ya, ¿no? Ya, eso también, pero me da que no me lo vas a contar ya, ¿eh? porque se nos acaba el tiempo, el creo. En síntesis oh, así, a ver, no sé. Eso, sí, sí. ¿me lo puedes contar así en síntesis? Voy a intentar resumirlo muchísimo. Muchísimo, vale. vale para nosotras era súper importante dejar de hablar de viviendas colaborativas, que nos parecía un, como un, un producto comercial que se estaba vendiendo y se estaba poniendo como muy de, de moda, y situar en el tablero lo importante que era el cuidado de las personas y cómo como hostias lo organizamos con perdón como leches nos organizamos porque nos ve un problemón muy gordo de atención a las personas y al medio ambiente y para nosotros era como lo tenemos que poner encima a la mesa y tenemos que dejar de hablar de, de paquetes productos y empresas que dinamizan. Así pues muy, muy brevemente. Bueno. Qué bien, Ana. Bueno, mucha suerte sigue con ello, ¿eh? Eh, que sigue falta? con las arquitecturas del cuidado que mm, estudios, y hacer falta. estudios y modelos nos hacen bastante falta. Yo estoy muy interesada en eso, pero ya bueno, sabes, no que, ya sí, sabes, tendremos que hablarlo, pero ahora otra cosa. <risa> A ver, eh, ¿tienes la cama sin hacer y pelusas debajo? Sí. Si, si Aladina se te aparece y te concede tres deseos, ¿cuáles pedirías? Un año para mí para mis cosas eh bicicletas y que se apaguen todos los teléfonos móviles a la vez. Ni a qué bien. Oye, qué rápida, de verdad. Sí, qué que qué, claro qué Normalmente la gente empieza ahí, espera, no sé tal, no sé qué. Oye, con una claridad, Ay, no. es que Ana hace recorridos feministas en bici, ¿no? Sí. <risa> El bocadito muy claro. Muy claro, ¿eh? sí. ¿Has hecho alguna vez un SIMPA? Sí. ¿Qué cosa ilegal haría sin que te cogiesen? Sabiendo que no te van a coger ¿eh? Sabiendo que no te van a pillar Sabiendo que no me van a pillar Exactamente sí. Con la seguridad de que no te van a pillar Eso es. Pua, Pues sacaría todo el dinero de los paraísos fiscales Y lo repartiría entre la gente Ay, qué bueno. Muy, Muy bien, bien. Sí, <risa> sí. Vamos, robar un banco directamente no no robar a, banco. Todo. a todos, en los paraísos fiscales de todos ¿Qué sitio más insólito has tenido sexo? ¿Insólito? <risa> ¿Se llama insólito? Pues no sé, en un aparcamiento. Muy bien. <risa> Buen choco. Sí, sí, sí, sí. Defínete en una palabra. Ingenua. ¿Sí? Bueno... Oh. Oye, Ana, pues una, nada... Una persona ingenua, pero muy lista, ¿eh? Exacto. Lúcida, muy lúcida. Muy, totalmente. Y muy rápida. Oye, pues nada, que ha sido un placer tenerte con nosotras aquí, con las feuchas. Y bueno, pues que te sea, que lo lleves bien en Madrid y que ya sabes dónde estamos y que cuando quieras, pues venir a seguir contándonos este proyecto o otro. Vale, voy a decir así mi contacto para quien quiera contactar vale. y ah, yo qué claro. sé. Ah, claro, sí, sí, sí. El correo electrónico es arquitecturas del cuidado gmail.com vale Dale, arquitecturas del cuidado gmail.com arquitecturas perfecto. con ese y, ¿Y vale. luego el estudio está colgado en la página de Macunde por ejemplo sí si ponéis en un buscador de internet, Macunde, Arquitecturas del Cuidado os lleva directamente, porque la página Macunde es un poco follón y hay que andar sí. ahí trasteando hasta que lo encuentras uh -huh. es un pdf que pesa mucho pero por eso no se puede luego mandar por correo pero si sí te lo puedes descargar a tu ordenador o, a, uh -huh. o al si, móvil y si alguna tenéis libro electrónico pues lo tengo en ePub también y os lo puedo mandar o sea, me escribís a Arquitecturas del Cuidado y os lo puedo mandar vale oye, pues nada, un placer es que y rica, hasta suena. la próxima 20 Soy. Andy Billy, adiós. Totalmente un placer ha sido. Y pues vamos a terminar con otra canción de Leon Arcon. Claro. Esta vez va a ser su cantada por Joan Bayes. ¿Qué os parece? Pues sí, eh, mejor, mejor que la anterior. Bueno, no estaba mal, eh. A mí me, me Un poco moñaza era, como ha dicho Amallita, sí, un poquito. A, bueno, a mí me gusta la voz de verdad, un poco más el rajadito, sí. Con más fuerza, pero bueno, es lo que había. Pues nada, casi nos vamos a ir despidiendo ya. Pues sí, nos vamos hasta el viernes de la semana que viene. Eso es. Sabéis sí. que se repite el... Eso, que mañana, mañana podéis volvernos a escuchar de 4 a 5 en la 97.0. Es. Y nada, hago. No, lo repetimos, lo repetimos. Y sí, en la, que la que página web de la 97.0 ahí está, Las o sea, feuchas. puedes clicar el, este este programa, esta entrevista u otras de otras veces. Lo que os da la gana, todos los feuchas. Muy bien, pues eh Agur, llamamos, chicas. Agur, con Joan Baes. Agur. by the river You can see the boat go by You can spend the night forever And you know that she's half crazy And that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her That you have no love to give her She takes you in her arms And she lets the river answer That you've always been a lover And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that you can trust her For she's touched you And she's moved you And she's kind Jesus was a sailor When he walked upon broken long before the sky would open forsaken an almost human he sang beneath your wisdom like a star and you want to travel with him and you want to travel blindly him For he's touched your perfect body with his mind Susan takes your hand and she leads you to the river She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters Our lady of the harbor And she shows you where to look Beneath the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning They're leaning out for love And they will lean that way forever Why Susan?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 There's a lot of truth in that, too, isn't there? Do you know the song, um, 500 miles? If you miss the train I'm on, you'll know that I'm gone. It sounds very nice if you'd sing it with me. If you miss the train I'm on, you will